Hola, Pali, buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, bueno. Con este bueno, b l e sí. sí que, que como es que me tiene un poco preocupada, pero bueno, por lo, por lo menos.、Eh... Hacerlo visible es importante. Está bien. Bueno, vamos a contarle a la audiencia de Radio Kermés qué es lo que te pasó a vos, porque estamos hablando, yo conozco el tema, vos también, que sos víctima,、eh, pero bueno,、eh, aquel aquella que está escuchando no sabe de qué se trata.、Eh, fuiste víctima de una estafa、eh, con la tarjeta de débito, te vaciaron la cuenta,、eh, tu, tu caja de ahorro del Banco de la Pampa. Exactamente,、mm. exactamente, fui víctima de una estafa,、eh, robaron mis datos de. De mi tarjeta de débito, y a través de, de esos datos pudieron acceder a la cuenta y realizar varias. Que yo, yo lo que vi fueron varias transferencias, ¿no? Después me enteró que son compras, se llaman compras Pay, que son compras、eh, por pago electrónico inmediato.、Eh, es así, yo, yo me levanto un día y miro mi cuenta por Home Banking y tenía mi, mi sueldo entero. recién cobrado el mes de julio c u á n d o cuando ocurrió、eh, esto romina ver c u á n d o fue 5 de agosto 5 de agosto s sí. sí. o sea vos te、cinco. levantaste y abriste tu home banking y todo normal, todo claro. normal claro tenía todo, todo, toda toda mi, mi plata en mi cuenta、eh, más más sobre la e l mediodía 12 y pasadas las 12 y media cerca de la una、eh, vuelvo a entrar porque justo me llega una boleta de un impuesto Y quiero incluirlo dentro de la plataforma de los pagos、mm. eh, en la aplicación. Y ahí me doy cuenta de todos los movimientos raros que tenía. Y me, me generó una confusión porque dije: Yo no hice nada de, de todas estas compras. Así que,、eh, o sea, ninguna transferencia. Para mí eran transferencias porque se veían, es, es eso, se ven transferencias. Y salí corriendo al banco. Entonces llegué. Cerca de la una y cuarto y media, el banco. Y todas las, las compras estas comenzaron desde las. La primera fue a las 12 y 2.、Sí. Y hasta las 12 y 35 se fueron haciendo movimientos. Hasta vaciarte、eh, la cuenta, hasta vaciarte la. Claro, claro. Sí, básicamente, transferen, digamos, compras por 90 mil pesos,、eh, las primeras cinco, y pudieron hacer dos más. Que son、eh, pedidos de adelanto de sueldo.、Ah. Así que son otros, otros dos movimientos más. En total son siete. en total la estafa sería más o menos de 130 mil pesos.、Mm. Eh, Romina, ¿y qué te dijeron ahí cuando llegaste al banco una y media, dos de la tarde? ¿Qué, qué respuesta?、Que、me preguntaron si yo había, había hecho alguna compra por alguna especie de r a p i p a g o o pago fácil. Eh, les dije que no, me preguntaron si habían dado, había n dado mis datos, si había,、eh, no sé, respondí a algún mail, si me habían llamado por teléfono. Les dije que no, porque no me pasó nada raro.、Eh, y me pidieron que haga una denuncia en la policía, en la seccional policial más cercana del banco, y que l l e v e esa denuncia y ellos me iban a tomar el reclamo. ¿Y te tomaron el... sí. To sí, fue todo lo que hice. Y、eh, bueno, y se abrió una investigación y eso l l e g ó varios días. Yo、eh, estuve esperando, ayer me llamaron del banco y, y ya me dijeron que hoy me iban a solucionar este problema, que yo iba a tener,、eh, digamos, habían、eh, hablado con la Red Link, que la Red Link también estaba, digamos, al tanto de esto y se, se iban a hacer cargo, así que espero hoy ir al banco y tener. a c r e d i t a b a en mi cuenta todo lo que me sacaron.、Mm. Entonces, bueno, todavía no fui al banco. Claro.、Eh, Romina, así, ¿y, ¿y, ¿y qué se sabe qué pasó? Porque、eh, estas esta preguntas que te hacían desde el banco cuando vos fuiste a preguntar,、eh, ¿es habitual que se produzca robo de datos en el sentido de que, bueno, vos das por ahí tu clave? Claro. O, o... Sí, sí, las estafas son más habituales cuando por ahí uno comete el error de, de dar datos claro, o, ¿no? de, o te puede pasar.、Eh, Entrando a una página que parece、claro. ser.、No、el, sé, el, famoso, el famoso pisgín. h i n s El p i s h i n g exactamente. Sí.、Eh, pero bueno, sabemos que comenzada la pandemia hay muchos más movimientos, m u c h o s más compras.、Claro. Y esto genera mucha más vulnerabilidad, ¿no?、Mm. Con, con, con, con el ingreso de datos de tarjetas en. en Un montón de, de lugares. Claro, pero en este、eh, caso el tuyo mí, no fue así. Yo, yo no, no, no tengo ni idea todavía、ah. qué fue, dónde fue、eh, que me pasó. Lo que sí es,、eh, sé que me, me robaron los datos de la tarjeta de débito.、Mm. Que bueno, yo costumbro a pagar en, en varios lugares con débito, pero no sé, siempre, siempre veo, digamos,、claro. y pago delante del postnet,、eh, firmo. Eh, tengo la. Estamos hablando de la tarjeta de débito, la que tiene la. ¿El chip? La banda electrónica,、ah, no la, la de chip.、Mm. Sí, eso lo estoy gestionando ahora, que espero que seamos más s e g u r o Claro. Sí,、eh, habitualmente lo que recomiendan es que cuando uno va a pagar con débito, esté presente al momento que, sí, que la pasan por, por la máquina y eso, porque ahí es donde se produce la, la famosa clonación.、Eh, ¿Pudo haber venido por ahí el caso tuyo de una clonación? Exactamente.、Ah. Sí, exactamente. Pero yo tengo ese cuidado, o sea, soy bastante cuidadosa, nunca dejo mis cosas en ningún lugar, a, a, digamos,、eh, no es que perdí la tarjeta o la dejé en algún lugar, no, no, no, siempre tengo, trato de tener ese cuidado. Claro.、Eh, así que bueno, un, un caso nuevo,、eh, a vos.、Eh, es vos... un caso nuevo, sí, tal cual. Por...、Eh, no, nunca había pasado en el banco algo así. Ah, eso también te, eso te lo confirmaron ellos, desde el banco? Exactamente.、Ah. Sí, sí, sí, sí. Me, me, confirmaron, me confirmaron eso, que no me、no、había pasado nunca.、Mm. Que un, un, este tipo de estafa, digamos.、Claro. Porque son compras, digamos, aparecen como compras, y yo los veía como transferencias. Claro. ¿No? En, en mi, no sé ni qué se compró, ni dónde,、mm. básicamente, pero sé que, que mi plata, fue,、eh, digamos, fue. Eh, s o por, por esa plataforma de e-commerce, a un comercio que se llama 3SM Sociedad Anónima,、eh, que, que tiene una página web, que se puede visitar, bueno, y, y sé a qué banco fue, digamos, pero bueno,、eh, sé todo, todo el recorrido la p e r o no sé dónde, a mí me pueden haber robado los datos, no, no sé nada de eso. Qué、no. bueno,、eh. es una sensación horrible, porque la verdad que es. Uno, uno piensa que, que su plata está segura en un banco, pero, pero no. Sí.、Eh, sé que por ahí esto le puede pasar a cualquiera en cualquier lugar. El tema es que te den respuestas.、Eh. Aparentemente acá el, el banco o no sé quién,、sí. alguien se va a hacer cargo. Eso, esa es la promesa que te han hecho. Sí, sí, sí. sí. En realidad sí me dijeron que, que, que ya estaría solucionado y que tengo que ir al banco hoy, así que ya hasta que no vaya y no vea que esté mi dinero ahí. Claro, sí. no, no, no tengo confianza de nada. d o Sí, s más vale.、Eh, Romina, ¿y la causa、eh, avanza en, en la justicia también? Porque se abrió un expediente en la fiscalía.、Eh, ¿A vos te llamaron, te convocaron, te pidieron algún dato? Sé que está bueno、no, hecho. No, no. No, solamente me llamaron del banco ayer、mm. ah. eh, y me confirmaron esto: que vaya hoy e l banco,、eh, que se acreditaría el dinero y que, bueno, por lo pronto estaría, digamos, haciéndose cargo de la Red Link. Sí, una, que no es un tema del banco, me dijeron que no es una falla. Ah, bien. Bueno, bueno, bueno ojalá,、no、sé. ojalá que aparezca entonces.、Esperemos、que、no. sí, que, sí, que aparezca sí, sí. La, la, la plata hoy en la, en la caja de ahorros. Exactamente.、Eh, lo, lo, sí. lo llamativo, lo extraño, lo feo y、eh, la sensación de impotencia es que no se sabe de dónde viene, porque es la modalidad esta nueva que no había ocurrido nunca.、Eh, que no se sabe cómo eh, eh,、claro. ingresaron a tu. Claro. a tu casa s í yo me viste que te pones a repasar un poco、mm. las compras que, que has hecho o por ahí los, los, los, los, los lugares donde te, te metiste、mm. qué sé yo, pero no, no no hice nada raro en el último tiempo no no me pasó nada extraordinario que ya bueno por ahí metí la pata por acá o, o esto me, era no s é parecía medio falso y yo me metí viste no no no no, no me explico todavía qué, qué pasó、claro. pero bueno espero que, que la investigación avance y después me digan A ver, claro, ¿qué pasa? Sí,、eh, te, te dijeron si. Bueno, no pudiste hablar vos con, con la fiscalía, porque、no, podrían llegar a identificar a los comercios que recibieron、eh, estas transferencias o compras directas. Sí,、mm. sí, sí, no, porque hoy no hablé con nadie. Bueno, está bien, bueno. Yo、no、me he llamado. Bueno, Romina,、eh, gracias、sí. por contar esto.、Eh, y que, bueno, no, gracias、eh, a ustedes. Eh, eh, Muchas gracias. Bueno, dale, que tengas buen día. Igualmente.